Estamos hablando con el Hombre de la Plata, que estuvo radicado en España. ¿Cómo te va, Luciano Cuello? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien. Disfrutando un poco del sábado. Bueno, nos llegó en la semana la noticia que vas a tener, creo que, la, la pelea de tu vida, ¿no? Eh, la verdad que sí, muy contento. Está... me he tirado la posibilidad de enfrentar a, a Saúl Álvarez, el mexicano. Así que, que nada, ya empezando los entrenamientos y esperando la llegada de los españoles para aquí, para La Plata, para Argentina, a que, para comenzar bien el entrenamiento. ¿Sánchez Atocha también va a estar con vos aquí? No, no creo que venga Sánchez Atocha, eh, creo que va a ser el mismo que, me, que vino aquí para, entrenar, para entrenarme, para, para la pelea con, con Chávez. O sea, bueno, recordemos a la audiencia que una pelea donde eh, dejaste muy bien parado tu prestigio, porque hiciste una gran pelea con Julito, inclusive mucha gente te vio a ganar, ¿no? Sí, la verdad que sí, me sentí, me sentí muy cómodo, me, faltó, me quedó el sabor amargo de no haber podido definirla, pero, pero bueno, nada, eh, ya está, hay que pensar en otras cosas y bueno, creo que esta, la pelea del 24 de julio va a, ser, va a ser mi noche y creo que ahí sí voy a poder levantar, levantar los brazos. Claro, eh, recordemos que tu última pelea la hiciste también aquí en Argentina, en La Plata, ¿no es cierto? Sí, contra el nicaragüense... Velázquez. Eh, Velázquez, Velázquez, exactamente. Claro, o sea que ahora casi que estás haciendo la campaña aquí en Argentina, ¿no es cierto? No, no, no, eh, tengo unos problemas, unos problemas para poder ingresar, me faltan solucionar unas cositas de la visa que me la tienen que solucionar ellos allá y la carrera va a seguir allá, así que, que eh, o sea, entreno acá por el motivo de, de, de que ahora no puedo viajar, pero en cualquier momento de, después de esta pelea creo que ya solucionarán las cosas y podré, podré integrarme al equipo de Rimar Box allá. Claro, así que, ¿cuándo es más o menos? O sea, ¿que la semana se tienen que firmar los contratos? Sí, el lunes, yo el lunes voy a tener, voy a tener eh, todas las novedades. Así que, bueno, eh, campeones de rin, te estarás molestando nuevamente porque es un gran evento. Recordemos que el Canelo es una figura de Golden Boy que debutó en la, la función grande ahí contra José Miguel Cotto. Un cuando, excelente prospecto. ¿no? Claro, entre James Mosley y la pelea frente a Mike Weather. Y muy joven, ¿no? porque él tiene recién 19 años, ¿no? Sí, la verdad que sí eh, Es muy joven Viene bien Es un tipo muy pensante Se ve que mete las manos duras Pero bueno eh, en, en Nada otro, de nada otro mundo Vamos a entrenar fuerte Vamos a entrenar a conciencia Hacer las cosas, las cosas bien Y nada Vamos a subir a, a ganar a definir, Y a definirla por una causa